Eh, acá en polémica en el bar, tenemos una política que es que cada entrevistada o entrevistade se autopresente ¿Querés contarnos tu nombre y lo que quieras decirnos de vos? Bueno, yo me llamo Liliana Felipe y este, soy soy mexicana, digamos He vivido ya más más años en México que en Argentina eh, Soy lesbiana, soy atea soy cleofóbica, eh, soy vegana, antiespecista, eh, lucho por los derechos de los animales todos incluidos humanos y no humanos. Este, pienso que tenemos que, que tenemos que cambiar definitivamente este mundo y que nos, nos toca como responsabilidad hacerlo y ya porque ya no hay tiempo. Eso es todo. Hola Liliana, ¿cómo estás? Soy Luciana. Te quería pues preguntar eh, justamente esto, ¿cómo llegaste vos al antiespecismo y para vos cómo se relaciona con el lesbianismo, con el feminismo? ¿Cómo llegué al antiespecismo? Bueno, eh, fue como fueron siendo como descubrimientos que la verdad yo no conocía. Cuando Jesús ahí yo comenzamos, a, dejamos de comer animales, no teníamos idea de la palabra especismo ni de la palabra veganismo ni de muchas cosas que fueron llegando así lentamente bueno no tan lentamente pero sí, sí y eh, sí fue para mí mucha mucho impacto el, el, el conocimiento del, del especismo y del antiespecismo me sentí como como atrapada en un mundo que no sabía que estaba atrapada. Y, ...y comencé a hacer todos los esfuerzos posibles para, para salir y para informar que, que estamos siendo cómplices de algo espantoso. Y, y bueno, unido al, al feminismo me parece una cosa evidente, e incluso me parece algo que, que yo pongo en duda... Totalmente, absolutamente el feminismo que no está ligado al antiespecismo, porque siento que es eh, simplemente cómplice del machismo. Esa es la relación que por ahí muchas veces no se ve, ¿no? Eh, a veces muchas feministas se preguntan qué tiene que ver la lucha de los animales con la lucha nuestra y, bueno, un poco eso era lo que... ¿Cómo sería esa relación que haces entre el machismo y el antiespecismo? Bueno, yo siento que es toda una estructura, yo siento que la, el, la ingesta, el, la comida de animales es el elemento principal del patriarcado para que funcione y, y siento que de ahí se empieza empieza a escurrir, digamos, a toda la estructura. Eh, sin eso el patriarcado no funciona y siento que, que el no verlo es una manera de seguir siendo cómplices. Pero yo también me sorprende muchísimo que mujeres inteligentes, que mujeres preparadas, que mujeres con todas las herramientas en la mano no lo vean y que simplemente se vayan por el, por el argumento de que no nos vas a comparar. Sí, te voy a comparar porque no, no, no hay nada, digamos, por qué no comparar, no somos iguales pero tenemos los mismos derechos de estar vivos y felices, vivas y felices que cualquier otro ser. Además ya como que la ciencia ya lo está... vaya, la ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia independiente o la ciencia ética nos está dando todos los elementos eh, y siento que no reaccionar a eso es un arma más del patriarcado. Vos eh, tenés una visión positiva ante el antiespecismo y el feminismo, estás esperanzada. Nosotras debatíamos hace un rato eso, de, porque por ahí varias de nosotras no, no somos tan esperanzadas con el futuro y tenemos entendido de que vos sí, ¿es así? Bueno, a mí me da esperanza que, por ejemplo, cuando fuimos al, el domingo al matadero de Marcos Paz, eh, había puros jóvenes. Cuando estuve en las marchas por el cierre de los mataderos en México, este había puros jóvenes. Eh, veo el movimiento en Europa del, de la, la Extinction Rebellion de esta chica Greta, uh -huh. o que ella está en esta cosa y tiene 16 años. Eh, siento que también es una cosa generacional y tengo la impresión de que los jóvenes ya no, no quieren participar de esto, digamos. Cualquiera puede ver el, la, el desastre que hemos hecho. Sí, sí, sí. ¿Y en ese sentido te alinearías con el antinatalismo, por ejemplo? Sí, también, <risa> absolutamente Cada momento que pasa te queremos más <risa> No, por supuesto que sí, porque además en siento Cuando tomas distancia un poco Y ves lo que significa el consumo de carne Y luego empezás a ver quiénes siguen consumiendo animales Este, es, es, es un poco brutal la cosa, ¿no? Así la las gentes más violentas sí. los más ignorantes los más este es como que te embo eh, son cerebros llenos de engrudo entonces sí. siento que justamente eh, lo que hay que lo que hay que luchar es para que la gente vea esto con quiénes está colaborando en argentina es tan evidente sí. eh, es tan evidente que que cualquier bocado de animal, que te de cadáver de animal que te metas a la boca, estás colaborando con Macri y su proyecto. Sí, sin duda. Y, bueno, justamente en relación a eso te queríamos preguntar, ante el avance de, de las derechas en América Latina, eh, bueno, ahora con Bolsonaro, bueno, toda esta gente también eh, con este orgullo cárnico, Eh, ¿Cómo sí. pensás que podemos organizar la trinchera Ante el avance de la derecha Acá en en nuestro territorio? Bueno, yo pienso que el, Yo siento que el veganismo Es la solución a muchísimos problemas Y que es una Y ni siquiera es Al tomar la decisión Y, y este ver cómo, cómo Tu mente Cómo se empieza a desengrasar Tu cerebro ¿Cómo empiezas a tener una conexión mucho más eh, fluida? este e, e, Y tu misma alimentación va haciendo la regeneración del, de la tierra, del campo, de etcétera Siento que hay que informar porque la gente siempre te mete en el argumento de que es elitista, de que es de los ricos, de todo, y eso es una gran, gran mentira, digamos el justamente la otro tipo de alimentación es lo que te va te va enfermando te va debilitando te va haciendo muy indiferente apática eh, no sé eh, grasosa es para mí la, sí. la palabra un poco ¿no? pero sí. yo creo que el, el, el avance de la derecha se puede se puede frenar con, con el veganismo Ay, bueno, me, me encanta que seas así de, de positiva eh, estábamos eh, hablab Hablabas recién de que empezaron con Jesús a, eh, Este camino por el antiespecismo Entonces queríamos, como es un programa de lesbianas Preguntarte algunas cositas al respecto uh -huh. eh, Bueno eh... Eh, vos sos eh, lesbiana, migrante en México, y nos, nos gustaría que nos cuentes un poquito de tu experiencia y cómo fue ser una lesbiana visible, migrante, en, en una sociedad como la mexicana, que seguramente sea parecida a la argentina, pero bueno, por ahí debe tener sus características. Bueno, yo siento quizás, este ¿cómo te diré? Yo nunca tuve dudas de mi sexualidad ni ni la puse en cuestión, ni pregunté, ni, ni pedí opinión. Eh, yo no yo amo a Jesús por quien es Jesús, no porque sea... Sí, claro, es mujer, pero pero además como que nuestra pareja fue una pareja eh, desde el comienzo productiva y al ser una pareja productiva no necesariamente dependíamos de relaciones de, con otros clientes, Con, con otros grupos digamos de poder o de o comerciales o cosas así entonces como que vas resolviendo tu trabajo con tu con tu vida afectiva y eso nos dio como una una fuerza especial eh, ante, ante ante nuestros amigas o ante el entorno digamos entonces pues nuestra relación eh, de lesbianas y yo migrante pues fue muy buena, fue, fue muy feliz todo el tiempo y este, de verdad nunca nunca he sentido una agresión por eso para nada, ¿no? Bueno, te queremos hacer un par de preguntas más eh, para ya ir cerrando no dejarte seguir con tu día. Eh, una cosita es que no sé si estás al tanto que se está organizando el encuentro, bueno hasta ahora se llamaba Encuentro Nacional de Mujeres acá en La Plata para este año y hay toda una disputa para que se pueda llamar plurinacional y visibilizar que también ahí en el encuentro hay lesbianas, trans, travestis, personas no binarias, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu posición al respecto si es que tenés una? No, la verdad no no pero que según vos ¿Qué convendría digamos hay hay dos posturas unas que se decía llamando encuentro nacional de mujeres y una postura más disidente y más eh, plurinacional que quiere que se empiece a visibilizar otras cuestiones que han ocurrido a lo largo de los años en los encuentros y que, que cambie el nombre a encuentro plurinacional y de mujeres y disidencias reconociendo que hay otras naciones también en Argentina a ¿no? los pueblos originarios está como... ah, muy bien, entonces votamos por el pluri <risa> sí. es más que nada como esas pujas que hay internas dentro del feminismo también un poco lo que vos decías también como el feminismo clase mediero por ahí más burgués con otras posibilidades que tiene el feminismo y hay un debate bastante profundo por lo menos en, esto, en esta etapa como es en octubre eh, de eso, pero bueno eh... yo con, con respecto a del, de los feminismos, ayer se me ocurrió una cosa, no sé si estoy equivocada. ¿eh? A ver, eh, eh, Como pensándolo desde el, los que estamos por la liberación animal, pensé que sí hay un feminismo bienestarista y hay un feminismo abolicionista. Entonces, eh, bueno, ustedes entienden eso. Luego, claro, la gente cuestiona un poco el, lo del abolicionista porque es no no siempre concuerdan con eso pero a mí sí me parece que eso podría funcionar para describir un feminismo medio tibio un feminismo que, que, que tranza digamos con con el statu quo y otro feminismo más este que está por la liberación verdaderamente de la mujer o de todas las hembras ¿no? para cerrar tenemos dos preguntas sí. una de eh... Puede ser que est está chekeado sos fanática de GOT, the Game of Thrones? No, yo no. No no, no. Vi una síntesis el otro día, ah, pero Ah, porque no. miramos eso en, en tu Twitter que estabas viendo que estaba muy buena el el te lo resumo así nomás de GOT. Ajá, eso, te lo resumo, me sí. fascinó. Me es encantó. un chico de acá de La Plata que lo que Me lo hace. fascinó, si lo ven, díganle que soy su fan. Bueno, es me muy pareció bueno lo que hace. Lo sí. máximo, lo sí. máximo, qué fantástico. Sí. Me parece genial que toda la humanidad esté viendo esa estupidez. Sí. Este, no sé, y él que lo resuma de esa manera me pareció genial. Sí, sí, genial. Es muy espectacular. Bueno, Liliana, te agradecemos muchísimo que hayas eh, aceptado estar en el programa, que nos hayas dado esta entrevista. Estamos muy contentas. Sí, estamos muy, muy contentos de verte. Sí, ver qué que bien, que... qué bien que llamaron. Eh, ¿Querés? Qué lástima que no voy esta vez a La Plata, pero bueno. Ay, sí. Eh, ¿querés eh, para cerrar contarnos eh, las fechas en las que vas a estar, así nuestras oyentes lo escuchan y contarnos dónde podemos conseguir tu disco, tu último disco? Bueno, el último disco se supone que ya estuvo desde hace como cinco días en iTunes, pero ahora ya está en Spotify Bien Desde ayer creo que ya está en Spotify y voy a estar la este sábado viernes y sábado en el Torcuato Tazo a las 10 de la noche, el próximo 17 en la sala Plataforma Lavardén en Rosario. Eh, ah, perdón, me, me olvidé que el domingo sería 12, 12. ah, hasta el conversatorio. Es eh, un conversatorio con Malena Blanco y de Boicot y Violeta. Sí, eh, en una cosa que se llama MU. Luego voy a Neuquén a estar con las mis compañeras de la revuelta a un concierto el día 21. Eh, ahí también creo que voy a dar la charla sobre el especismo, el feminismo y los derechos humanos, todavía no sé en qué lugar. Y luego voy a Mendoza en la sala universitaria o algo así se llama... ...el 24 y luego voy a Córdoba el 26 al Teatro Real... ...y luego voy a ir a conocer el Santuario Equidad... ...que dirige mi amiga Alejandra García... ...que es un santuario para animales abandonados, golpeados, etcétera, rescatados... ...y luego el 28 voy a la marcha por el aborto en Córdoba... Y el 29 celebro los 50 años del Cordobazo y ya me luego me regreso a México. Bueno, un viaje largo este, larguísimo. Sí, estuvo largo, sí, bueno. va a estar. Bueno, tienen muchas oportunidades de ver a Liliana y de escucharla eh, tanto con su música como con su pensamiento antiespecista. Te agradecemos nuevamente y, bueno, esperamos cruzarte en algunos de sus lugares. Te mandamos lugares. unos besos desde La Plata. Bueno, chicas, habrá sí, si ¿Quieres venir al encuentro al encuentro Pluni Nacional de Mujeres y Disidencias, Te alojamos acá con Gesusa, tenemos casas. Ah, mira, pues bueno, avísenme, avísenme y este a ver si se puede hacer algo. Bueno, genial. Un beso. Bueno, muchas gracias, besos. ¿Cuándo va a ser ese encuentro? Es en octubre. El fin de semana del 12 de octubre. Bueno, mándenme esa información a ver qué pasa. Dale. Bueno, vale. Un beso bueno, grande. Bueno, chicas, besos, gracias. chao.